LATIVOS EN a う m o n í a Yo soy Betty Sam, como siempre ya saben, transmitiendo desde el bellísimo puerto de Veracruz para el mundo a través de c e r o v o e s MX. Y bueno, pues hoy estamos aquí en este programa que、mmm, estoy segura que vamos a disfrutar muchísimo. Les comento que lamentablemente Marilo no puede estar hoy con nosotros por cuestiones de trabajo, pero tenemos una invitada. Entonces vamos a saludar a mi latido. Hola Eli, buenos días. Hola Betty, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están todos?、Uh -huh. Aquí en la Ciudad de México, pues ya está mucho mejor el clima, ya no hace tanto frío, ya empiezo a sentir las noches más calurosas, ¿no? O sea, ya vamos mucho mejor. Qué bueno, qué bueno,、eh? y me da mucho gusto. Acá, pues、ah, el calor sigue igual、ah. y ya cada día peor. Y bueno, pues nuestro invitadazo del día de hoy, que ya es el, el, el, el invitado con sentido de Latidos en Armonía, Alex Patiño. Alex, ¿qué t a l Buenos días. Hola, Betty, buenos días. Hola, hola, Eli. Y hola a todo hola. el público. Muy buenos días, tardes, noches, como, como estén. Y este, pues yo, bateador emergente en esta, en esta ocasión, ¿no? Soy el bateador emergente. Y pues muy honrado siempre de que piensen en uno. Es un honor para mí que de repente compartir micrófonos con ustedes y que su lindo auditorio de repente también escuche la opinión de, de este humilde servidor. Es que bueno que le toma la, en cuenta a uno también, la, <ríe> como diría a que l Gracias, en verdad. Pero la verdad es que el tema de hoy está perfecto para que tú estés aquí, Alex, porque、eh, teníamos ya pensado este tema desde hace. Algunas semanas no se había dado la oportunidad, pero pues qué bueno que estás aquí porque está bien conocer la opinión de ...de, de un hombre acerca de esto, porque hoy vamos a hablar de la caballerosidad. Algo que, híjole,、eh, hoy en día, los jóvenes de hoy en día, como que ya no, los jóvenes, y hablo de los hombres jóvenes, sienten que ya no. ...el... La, El comentario que yo he escuchado de algunos es que si ya la mujer quiere ser.、Eh, ¿Cómo es? O sea, que si las mujeres estamos peleando por. La l i b e r a c i ó n y por la igualdad, que entonces que ya no tienen que ser caballeros con nosotros, porque entonces ya somos iguales y que no tiene que ser así. Yo creo que están equivocados, porque yo creo que la caballerosidad es una cuestión más de educación que de. Que de si hay liberación o no hay liberación. Yo creo que de entrada lo que hay que dejar bien claro, y que es lo que mucha gente no tiene claro, es que lo que las mujeres hemos peleado, algunas porque ya otras ya están peleando otras cosas, la, la, el origen del, del, digamos, de la lucha de las mujeres no es pelear para que los hombres y las mujeres seamos iguales, porque eso no va a pasar nunca, más que nada que tengamos los mismos derechos, ¿no? En cuanto a educación, sociales, de salud, de, este, laborales, o sea, ahí es donde tiene que ver la, la, la, la igualdad, digamos, de género, ¿no? De que los hombres y las mujeres somos diferentes, por supuesto que somos diferentes, nunca vamos a pensar igual, nunca vamos a sentir igual, y físicamente somos diferentes, ¿no? Pero yo creo que tanto el hombre, la mujer no debe dejar de ser, de dejar de ser femenina, Y dejar de ser una mujer en toda la extensión de la palabra, ni, aunque tengamos los mismos derechos y los mismos puestos y ganemos mucho dinero y lo que tú quieras, ni el hombre tiene por qué dejar de ser un caballero con la mujer, nada más porque la mujer ya es una mujer independiente, ¿no? No sé, ¿ustedes qué opinan? Eli, Eli. <risa> Eli, Eli. No, pues sí, sí, creo que tienes razón. Son características de cada una de nosotras como personas. Y pues todo viene desde la educación en casa, ¿no? Lo que nos enseñan nuestros papás. Yo me acuerdo de mi papá y siempre fue de abrir puertas, de a la mujer debe de ir del lado de la pared, por ejemplo, ¿no? Algunas características más que nada. Y pues son cosas que uno va transmitiendo a los hijos de generación en generación, muy independiente, como dices tú, de si somos liberales o no, si somos independientes. Eso es aparte, definitivamente. Esa es una cuestión práctica, ¿no? Yo creo e s una cuestión、eh, ya laboral, económica, eh, profesional eh, de muchas cosas,、eh, la cuestión legal de que las mujeres tengamos los mismos derechos y todo, pero eso yo creo que no tiene nada que ver. Con el que un hombre sea un caballero, ¿no? Y una mujer sea una dama también. ¿Cómo ves, Alex? Pues sí,、eh, desafortunadamente, iba a decir desgraciadamente, ¿no? pero desafortunadamente,、eh, las cosas van evolucionando de una forma muy rara, de una forma que nadie quiso, la verdad, que nadie esperábamos. Y de repente,、pues、nos encontramos con este tipo de situaciones de la confusión, ¿no? Se confunde muchas veces. Eh, las mismas mujeres ahora han tomado la caballerosidad, de repente, como algo así, diría, ahora sí, como el personaje de la, de la serie de televisión, como dice la chaviza, ¿no? Como dicen la, la chaviza, lo decía, ay, quema mucho el sol, quema mucas, ¿no? O sea, no se a c así, o sea, yo solita me puedo abrir la puerta, yo solita puedo hacer esto, yo solito el otro, y de repente, pues sí se confunden. Porque de repente sí puede haber chavos como el que mencionó Eli, que tienen una influencia de algunos padres que tratan de hacer una buena educación y se encuentran en la escuela o con sus grupitos de amigos, por el estilo.、Eh, ahora hay una frase muy padre que, que da mucha risa en todo este universo de memes y de TikToks y todo, ¿no? Que ahora dicen: Antes cocinaban como la mamá y ahora toman como el papá, ¿no? Que, que lo toma uno como, como risa y cuestiones. Pero ya profundizando en el tema. Pues sí se les quitó un poquito ese tipo de cuestiones. Y muchos de los chavos, como están en formación, pues les choca, ¿no? O sea, yo estoy viendo en mi casa que, que mi papá le, le, le no sé, le, le quita la silla o le pone la silla a mi mamá, que le abre la puerta, que, que el coche. Pero si yo lo trato de hacer, es cuestión de burla. El clásico,、eh, algo que nos enseñó esta serie, no sé si se acuerdan ustedes de Mejorando la Casa, ¿no? Donde se、uh -huh. salía Cory. Y digo,、uh -huh. nos salía s Tim Allen y la de Corey Matthews, que era aprendiendo a vivir, ¿no? En donde, de aprendiendo a vivir, todos se burlaban del niño más inteligente. O sea, estaba mal, siempre se burlaban de él porque él todo lo sabía. Y el único、uh -huh. que se volvió millonario y que tenía una vida fue él, ¿no? Y los demás siguieron con muchos problemas psicológicos y de familia y de amigos y todo. Y lo que le pasó al chavo este que, que tenía problemas con su papá y una disfunción en la familia y todo. Entonces. Pues era lo, lo que nos pasa a nosotros, no vamos a las ceres. Siempre teníamos los, los cuates, los aviondos, ¿cómo le decíamos? Ahí la sabionda, el sabiondo, ¿no?、Ajá. Y no era, no era bullying, era cotorreo. Y, y, y, y si tu salón, si tu grupo tenía el primer lugar de aprovechar, te sentías bien, pero sabías quiénes eran los que les machateaban más o más, que tenían mejores calificaciones. Y eso de repente era cuestión de burla. Hasta ahora lo vemos ya cuestiones más fuertes, ahora sí de bullying. ¿No?、Uh -huh. Que les da coraje a otros niños de que otros niños sí、si、le echen ganas. Y de repente el aprovechamiento y el conocimiento está totalmente abajo. Pienso que a lo mejor pasa lo mismo con, con la caballerosidad. Si tú eres así, si eres bien limpio, cuidadoso con tus cosas, pues te hacen el burling, ¿no? Se burlan los. Ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Cálmate, cálmate! Este se cree mucho. O este, esto, el otro. Entonces, puede ser que por ahí influya también en la parte psicológica en crecimiento y desarrollo de un niño. Ese puede sí, ser、I'm... el problema. Te voy a contar que el otro día una de mis hijas tenía que hacer un trabajo de, de escuela y ya está en la prepa, en una prepa particular. Y el compañero con el que tenía que hacer el trabajo fue a la casa. Y como dices tú, no es cuestión de educación. El chico se puso a cocinar, se puso a lavar los trastes. Y realmente ya es raro el que un joven de 17 años haga ese tipo de cosas. Muy sorprendida a mi hija por la actitud de él, ¿no? Porque no le había tocado ningún compañero así. Pero el chico viene de provincia.、Uh -huh. También tiene mucho que ver, también tiene mucho que ver. ¿Sí? Aunque te voy a decir que yo que vivo en provincia, e s también e t aquí, a c a patán, q u e bueno, ¿no? O sea, <risa> sí, no. O sea, una cosa que también pasa mucho en provincia es el machito, ¿no? Eh. Hay una, hay una educación muy machista en provincia, o sea, onda de que la mujer casi, casi atrás de la puerta, como decían, la mujer atrás de la puerta, como la escopeta, ¿no? Detrás de la puerta y bien cargada. ¿No? Así decían. No, no, el árbol no, nunca su rama endereza, ¿no? No, no, no. <risa> no, no. Es que, ¿no? Aquí en, en provincias se, se, se escucha mucho que dicen: la mujer es como la escopeta, tiene que estar detrás de la puerta y cargada. La o sea, cargada se refiere a embarazada. embarazada. Entonces, este, es, en provincias sí hay mucho. Solo、no、existe pinto, eso, ¿no?、Uh -huh. Sí, mucho, mucho de que la señora en su casa con los hijos, porque ese es su lugar y ese es su papel, ¿no? Pero fíjate Pero... que hasta personas muy educadas, estaba entrando a unos TikToks de una chica judía que ella sabe mucho porque los compañeros desde muy jóvenes le pagaban por las tareas. Entonces ella se leía y hacía las tareas y se leía al otro y hacía las, las tareas, entonces se nutrió de mucha información. Pero、uh -huh. yo digo que tienen el síndrome de. Este Sheldon de The Big b a n g Theory, ¿no?、Eh, físico teórico que, según sabe todo y se cree superior a los demás, pero no puede ni siquiera conducir un automóvil. No puede ni siquiera tener una buena relación con otra persona por todos los traumas que tiene.、Uh -huh. Entonces dice uno, bueno, pues lo que pasa es que tienes una buena memoria fotográfica y sabes todo lo que dicen los libros, pero en realidad no eres una persona que sea muy inteligente, porque inteligente pues, abarca muchos, muchas cosas, ¿no? Como los que son hábiles. Puede ser que seas muy hábil para manejar un coche, para las herramientas, para la casa, hacer esto, pero en cuanto te sale un problema que tienes que solucionar en cuestión de la familia o en cuestión de otra cosa, pues te quedas trabado y no sabes qué hacer y corres a mamá, papá o, o a alguien para que te ayude, e l hermano más grande, o te sientes desesperado totalmente, ¿no? Entonces, dentro de esas cuestiones entra lo que, lo que tú estás、sí. mencionando. De repente, el, el, la gente. En província, donde sea, te encuentras gente que tiene mucho conocimiento. Estos chavos dicen que, que está la, la cuestión sexual. Ahorita con TikTok, que tiene n muchos chavos haciendo trends en donde están bailando y enseñan los chones, enseñan su figura y sexualizan, ¿no? Entonces ahí yo quería entrar al debate porque les iba a decir, oigan, pues no creo que sea así. No creo que porque una mujer sale bailando, moviendo las caderas o mostrando sus pompas o algo, ya se está sexualizando. O sea, ya, ya tiene que acatar el que pues, tú sabes que si haces eso, te van a hacer comentarios sexuales en el TikTok. ¿Por qué lo digo? Tú lo sabes, este, vete allá en Veracruz, en casi、uh -huh. todas las playas, viviste en Cancún. O sea, en Cancún las chavas andan con vestidos transparentes, pantalones transparentes, vestiditos chiquitos con zapatillotototas y todo. Y nadie las pelamos. No nada de, de decir, ¡ay, mamachita! <risa> o cuestiones、no. de esas. En realidad no hay eso. Se nos hace muy normal. Pues no, porque aunque, aunque es una ciudad de provincia, pues es una ciudad cosmopolita y es una ciudad.、Eh, Cancún es un, un lugar que no tiene nacionalidad, ¿no? O sea, que vive, independientemente de los turistas, vive gente de todo el mundo. O sea, los que radican en Cancún es gente de todo el mundo. Entonces, no hay todos esos pensamientos r e、eh, t r ó g r a d a s que yo considero a veces de, de algunas l u g a r e s O sí、si、los h a Pero es tanta la presión, ahora sí, social en el ámbito al revés. Sí. De que de si ves a alguien que está haciendo a s、si、í t e que d a s e c o c i e n d o ¿qué te pasa, no? ¿Y dónde no. saliste? ¿Estuviste? O, ¿o qué, no. Entonces, sí, o hay, hay hoteles donde las mujeres se hacen toples, ¿no? Y nadie se mete con de, ellas. Ni siquiera hoteles. Sí. Playas libres como sí, mamitas. Libres. Yo, cada vez que soy en Playa del Carmen, voy a mamitas. Y no por los. tonos, A ver, que quede claro, por favor. <risa> que no tía, voy porque hay mucha extranjera, mucha nacional, <risa> mucha todo top. To no, que quede claro que no es por eso. Es por un trabajo sí, de la escuela. Sí, también que estoy el estudiando. Más y también es Basi Polite también、ah, y, hacer trabajo. Basi Polite y m a s u n t e pero son por、sí. cuestiones de que mi trabajo, que es labor de investigación para、Te、la radio, t e n e que estar ahí. Y como DJ、sí. me contratan para mamitas y me contratan para. e No, t no, c e s no, no, no, es p o r o t r a c o s a <risa> Gente que nos está escuchando, ¿eh? pero fíjate ¿qué, qué, qué tan padre es de que ahí están las mujeres y nadie las molesta, no、nadie、les dice absolutamente nada, es una cosa muy normal. Es más, en sí, yo lo dijimos en el programa pasado. Que cuando empezas t el programa, que dijiste, tenemos un tema que le va a gustar a Alex, yo dije, chones otra vez, ¿no? pero ya vi que no. Vi que no. <risa> lo que pasa es que en el programa pasado hablamos precisamente también de eso, ¿no? de, que, de que, por ejemplo, a mí el cuerpo humano desnudo se me hace lo más natural del mundo. A mí, una mujer desnuda se me hace lo más natural. Pues、desnudo. es que desnudos nacemos, Alex. O sea, no, no, yo creo,、no、puede, la verdad,、no、a, mí, a mí ya con una actitud padre y una lencería padre ya es muy diferente, ¿no? Pero un cuerpo desnudo, o sea, una chava en topes l en la playa, se me hace lo más normal del mundo.、Uh -huh. Entonces, haya gente de provincia o haya gente de, uy, ¿no? de, de Londres, acá muy estudiados y todo, sí、si、se mantiene un, un estándar neutral. Y por eso las chavas dicen: Lo que aquí pasa aquí se queda, ¿no? Y nunca me voy a poner este vestido en la、uh -huh. Ciudad de México a las dos de la tarde en Reforma, pero sí me lo puedo poner a las dos de la tarde en la Quinta Avenida, en Playa del Carmen. Sin y, ningún problema. Y también, Alex, me parece a mí un, una señal de caballerosidad, o sea, ser un caballero, que tú no le hagas comentarios、eh, obscenos o sexuales、uh, o. O burlón, o cualquier cosa, a una mujer que trae un vestido corto o que trae un vestido transparente. Que se le ven los chones o lo que sea, sí. Nada, de, nada del albañil. Digo, pues, con el respeto a, mi, a mis c u a t e s los albañiles, porque comen delicioso y se toman su chabela, que saben bien rico. Pero este, ya ves que siempre se ha dicho eso, ¿no? El bañil、uh -huh. que siempre. ¡Ay, mamacheta! Y los piropos que sacan. Si no, en, la verdad, la verdad, yo viví, tú lo sabes, allá. Y para nada, ¿eh? o sea, no hay nada de eso. Al contrario, las mujeres pueden andar caminando, se sienten tan libres que andan precisamente vestidas así todo el tiempo. O desvestidas, pues no en el caso de mamitas.、Uh -huh. No, y, y, y pues que va de acuerdo con el clima, pero por ejemplo, aquí en Veracruz no lo pueden hacer. O sea, aquí en Veracruz, que hace un calor de la fregada. Una mujer no puede andar vestida así tan libremente、eh, con ropa tan ligera. O sea, si、sí、no te voy a decir que aquí las mujeres se visten con ropa larga y todo, no, pero aunque sí usan、eh, ropa、Vestiditos, muy ligera, sí, ¿por qué? Pues porque el calor está tremendo, porque la verdad es que tú quisieras salir a la calle encuerada, honestamente. Pero este, sí, nunca falta el, el, el, el comentario、Éxito. obsceno, el comentario. Bueno, es, es que mucho, mucho de allá es de tu tierra, de Alvarado, y son bien coquetones y bien <risa> este, expresivos en su forma. <risa> sí, pero, pero como que no lo, no lo admiten tanto, ¿no? Pero、eh, en realidad yo creo que, que parte de la caballerosidad, porque también hay una cosa que sí hay que, que, que dejar claro. La caballerosidad no nada más es que te retiren la silla y te abran la puerta, y, y como dice Eli, que, que, que la mujer camine del lado de la, de la pared, y, cuando van por la acera y no de la avenida, de la calle, sino que va mucho más allá, Alex. Es el respeto hacia la mujer como, como persona, como mujer, el respeto, el, el trato.、Eh, Hacia una mujer como eso, que si te ven vestida de, con ropa ligera, no, no te hagan comentarios así. O sea, es de, de un hombre que es un caballero no hacer cierto tipo de comentarios、sí. sobre tu vestimenta o tu forma de caminar, o tu forma de bailar, o tu forma de comportarte, porque al final, pues en esta vida, cada quien baila como se le pega la gana y se mueve como se le pega la gana. Y no por eso tiene que ser ya una cuestión sexosa, ¿no? Y sí es realmente una actitud de caballero el, el, el mantener una, tu boca. Cerrada. Este, cerrada, o, o. Y a lo mejor si estás pensando, s a lo mejor si la mujer te está generando pensamientos obscenos, que puede ser. O sea, puede lo, ser. Es que lo, que, es lo, que, platicamos es lo、uh -huh. que platicamos tras bambalinas. Es lo que platicamos t a s bambalinas, ¿no? Los muchachos, pero, los jóvenes、no. eh, confunden mucho el que dice, no, pero es que yo soy así, que me acepten como soy y, y que no sé qué y esto e l otro.、Y、yo siempre he dicho, a ver, la educación sí trae, lógicamente, cuestiones de, pues, mentira, cuestión de ser un poquito hipócrita y todo, porque de eso se trata la buena educación. O sea, de repente sí, hay sí. cosas que no te parecen o el controlar. Creo por ahí alguien dijo, ¿no? s、sí、i somos mamíferos, pero se supone que nosotros sí razonamos. El animalito no.、Hello. Nosotros sí razonamos y por lo tanto tú sabes que eso puede ser ofensivo para la persona,、uh -huh. como para ti también puede ser ofensivo algunas cosas, aunque seas hombre o e l o ella o ellos o lo que sea, ¿no? Entonces,、uh -huh. si tú quieres también que te respeten eso que estás diciendo como tú eres, tienes que respetar a los demás. Tiene que haber una conjugación y tiene que haber algo mutuo. Entonces, hay veces que, pues a lo mejor sí tú puedes estar pensando, ay, mira, está bien guapa, ay, mira qué cosas o t tiene, lo que tú quieras, pero no por eso se los vas a expresar y se los vas a decir. Ah, no, y yo creo que tiene mucho que ver también del nivel, querramos o no, socioeconómico de las personas. Si vas y te metes aquí en la Ciudad de México, ¿no? A un lugar más populachero, vestido de esa manera, o en las escuelas, ¿no? Digo, mi hija está en la prepa, en una prepa privada. alto nivel socioeconómico, y yo voy, ¿no? Porque yo trabajé ahí. Y tú ves a las chavitas con su short, con su top deportivo, y así andan por todo el campus, y ni quien les diga nada. Están tan acostumbrados a que las chicas anden así, que nadie les dice nada, ni ves esas miradas morbosas entre ellos mismos, ni los mismos trabajadores, ¿no? Porque las chicas andan vestidas con su escote, con la minifalda. Y es algo ya tan común en lo que viven ahí que quién dice algo, ¿no? Entre, entre ellos mismos se cuidan. Pero vete a una escuela, a un lugar más populachero, y no puedes andar así. Sí, desafortunadamente, lo que decíamos, ¿no? Tanto con su contraparte de que pueden ser de mucha lana y todo por el estilo. A mí me tocaba ir, con, soy un amante del cine, y、uh -huh. hubo una época en que iba casi todos los días al cine y todo. Y de repente en lugares como las salas VIP de Polanco y todo, o cuestiones así, veías a los chavos con las patotas arriba, ¿no? De, de la otra butaca de enfrente, o sea, unos patanes totalmente,、Plata. pero con su kippa en la cabeza, ¿eh? Con su kippa en la cabeza. Y yo sí les decía,、Déjate. y yo sí les decía, yo estaba también, uy, jovencito en ese entonces, ¿no? Y también sí les decía, oigan, ¿y ustedes dicen que los nacos somos nosotros? Esa es、uh -huh. una p a t a n e r í a que tengas los pies arriba, ¿eh? porque se、pero、notaba que eran、casa. judíos porque tenían su q u i p a arriba en la cabeza.、Uh -huh. Entonces, eh, eh, muchas veces sí es el círculo económico, sí es esto, el otro, pero como tratamos de seguir abogando nosotros, la educación no tiene que ser. También la cuestión de que es que así me educaron, yo siento que e s o es una barrera, porque、uh -huh. mi abuelo fue de, de, de pobreza extrema. Y totalmente diferente su forma de pensar, que llegó hasta tener sirvientes rancho y todo el rollo.、Eh, hubo personas que yo conozco que tienen mucho dinero, que son unos patanes totalmente, y de verdad, hablan de la mujer y tratan a la mujer de una forma que tú dices, ni todo el dinero, Cani. Sí, o sea, yo conozco hombres de dinero que son ¿no? unos verdaderos patanes. Y la jerga como la, con la que hablan, la forma de expresarse,、sí. ¿no? Dices tú, válgame Dios. Eso、no, es, es, es que ahora ves y dices, o sea, cómo se expresan los jóvenes también, y ves a niñas de alto nivel socioeconómico con un vocabulario que dices, oh por Dios. Yo ¿no? les digo a mis hijas, una cosa es que lo sepamos y otra s es que la digamos. ¿No? Sí, porque yo me las sé todas. Yo me, yo, los, yo me los, las sé y los, dime cuándo me oyes decir una sola no, grosería. ¿verdad? No, yo sí soy mal hablada, pero hay, no, pero hay de、no. groserías a groserías. Yo ahí sí, por ejemplo, sí le, les pongo unas cuestiones que digo: a ver, espérame tantito. Yo soy una persona que ya tiene sus medio siglo aquí en este planeta, una persona así, así, así, o r í así, a l o y por favor, tú no vas a estar bueno. Ahora, si quieres repetir, porque uno dice las cosas, tú igual, bueno, perfecto. Cámbiame ahorita en este momento unas balatas, hazme una edición y aprenda a manejar estos o v e r s léete estos libros. Y, o sea, no imites lo malo nada más. A、uh -huh. ver, imita lo bueno. Si vas a imitar y vas a decir, es que tú también, bueno, entonces también vas a hacerlo bueno, ¿no? O sea, ¿quién crees, ¿con quién r e e s c quién crees que estás hablando? ¿Quién es el tonto aquí? O sea, ¿crees que yo soy tonto? Que ese pretexto sea así de que. Es que, bueno, a ver, uno lo dice porque uno ya es una persona mayor, una persona que ya está en la cuestión, ahora sí casi j u b i l a c i o n e s e lo otro, y es una cuestión ya precisamente de lo que estamos hablando, educación y una cuestión de caballerosidad. ¿Por qué? Porque hay momentos y hay lugares. Todos no lo sabemos, como dice Betty. ¿No? Como、uh -huh. yo decía, le digo a mis hijos, digo, ustedes conocen a varios de mis amigos y saben dónde me quedé yo, en dos de las colonias más así fuertes de, de la Ciudad de México, y mis amigos, varios de mis amigos son, n a q u é Y hablan de ese tonito. <risas> y, dije, y fíjate, éramos, no, yo... nos, nos juntábamos, digo, son amigos desde hace 35 años que estoy con ellos. Y nos juntamos sí, en la esquina en、no, la cuadra. Y yo no hablo así, me perdonas, pero yo no, no hablo así. Yo no estoy en la radio diciendo, ¿están escuchando? e s t e r e o v o c e CMX. Te voy a ¿no? decir, Alex, que cuando hice yo el servicio social, yo lo hice en Puebla, en, una, en un pueblito que se llama Cuatzingo, cabecera municipal entre Izúcar de Matamoros y Tehuacán, por la, por la carretera libre. Y a mí me decían, Doctora, es que usted no es chilanga. No, claro que sí, soy chilanga, no ustedes de Puebla. A ver, ¿por qué? Es que no habla como los chilangos. ¿Cómo hablan los chilangos? Pues como los de Tepito, p、pues、u ellos s e iban a comprar mercancía, ¿no? Entonces pensaban que todos los chilangos hablamos como los de Tepito. Y entonces, como yo hablaba más bresona, yo era de Puebla. Pero e s o sea, ¿Sí? es la verdad. No, sí, es que o sea, sí tiene que、no. ver. Por ejemplo, la gente de aquí, digo, yo no soy de aquí, pero bueno, tengo. Muchísimos años viviendo ya, más de 20 años viviendo en Veracruz, y de repente, o sea, cuando estoy hablando con gente de aquí, sí se me sale un poco el ...el cantadito, el, el, el, el cantadito costeño, ¿no? Ajá.、Eh, sobre todo cuando hablo con mi hija, porque mi hija sí nació aquí, mi hija de chiquita era una costeñita, o sea, a mis amigas de la Ciudad de México les daba mucha risa porque era una costeñita, ¿no? Entonces. Pero,、eh, o sea, sí se te sale un poco y todo, pero como dice Alex, o sea, aprende uno a manejar tu, tu tono de hablar dependiendo de con quién estás y dónde estás. Pero、eh, yo creo que en cuestiones de, de la caballerosidad, que es、eh, a lo que realmente vamos en este programa,、eh, yo creo que. No tiene nada que ver de dónde vienes, ni, ni, ni tu nivel, ni nada. v e l ni nada, porque yo conozco gente de bajos recursos que es muy educada, muy、y、Ni muy siquiera、educada. la educación que te pudieron dar tus padres, porque a lo mejor tus padres fueron muy humildes y ni siquiera han leído un libro en su vida.、Uh -huh. Y son muy, muy humildes, muy educados en muchas cuestiones, pero faltan otras más. Pero ya llega un momento en que tú vas creciendo y te das cuenta. ¿Qué onda con, con todo esto? ¿no? Tan simple el momento de, de que te vas a subir a un transporte público y va una mujer, pues lógicamente le cedes el paso o hasta ayudas a que se siente y se acomode y todo por el estilo. O hasta le cedes, ¿no? Dices, adelante, adelante, yo me espero al otro. O sea, ¿por qué no? Digo, ¿por qué no tener esa amabilidad? Y es muy raro yo que ando en transporte público, te voy a decir que es más fácil que una mujer se levante con una persona de tercera edad. No digo que no las hay, sí、si、he visto hombres jóvenes. Que lo hacen, pero ya es muy raro, Alex. Te、sí, puedes bien. tirar de cosas c a r g á n d o s e y ya no se levanta.、Sí, n、no, yo, yo por eso casi trato de no utilizar y tengo la fortuna, alabado sea el Señor, de andar en moto y en coche y casi no utilizar ningún transporte. Pero cuando de repente o sea, yo sí uso, porque es, no tengo carro. Es, <risa> de repente,、si、es necesario. No, yo sí los pateo, ¿eh? Yo por eso casi no me subo porque salgo aventándome tiros con todo el mundo. Yo sí los pateo y así de que no te hagas el dormido, ese es un asiento para, para que no estás viendo, ¿qué onda, no? Y los pateo y todo. Una vez hasta un pobre viejito se lo ha regañado por mí porque le dije es por ustedes, por su generación que lo permitieron, ¿no? Y el, Pero... señor, el señor nada más se quedó callado porque se lo ha regañado.、Y、es que, que sí. Si les llamara la atención, si todos los que estamos aquí en el, en el vagón vemos a una persona así y la rechazamos, esa persona va a tener. Que a fuerzas respetar a todos.、Uh -huh. Pero cada quien es individual y individualismo es lo que ha hundido al planeta. Y la cuestión de caballerosidad: si, si, si las personas a su alrededor no aplaudieran el, el patanismo y todo eso, y mejor aplaudieran la caballerosidad, yo creo que seguiría existiendo hasta ahorita en su plano al cien ciento, por ¿eh? Sí, es、uh -huh. que ahora el caballero es el bicho raro, ¿no? Ahora el caballero, el hombre educado, el hombre que te retira la silla, el hombre que te abre la. Pero es que además, Alex, ya no es cuestión de si, de si lo estoy haciendo porque eres mujer o eres. O sea, si tú pasas, por ejemplo, ya es una cuestión de educación. A mí me pasa, por ejemplo, tú vas entrando o tú vas saliendo de un edificio, ¿no? Y hay una persona que viene y va a entrar, ¿no? O sea, no es lo más educado. Yo creo que seas hombre o seas mujer, mantener la puerta abierta. O sea, yo le he mantenido la puerta abierta、uh -huh. a hombres que van a entrar. Yo también. O sea, yo voy saliendo y abro la puerta para salir y veo que viene una persona que va a entrar. A mí no me cuesta nada mantener tantito la、persona. puerta abierta para que esa persona entre. Y no tiene nada cuesta, que ver con, ¿no? si uno, sí, con si es un hombre o es una mujer.、Sí、que claro, o sea, ¿qué sea, nos cuesta?、Años. ¿Qué nos cuesta ser amables, no? En, en, en este tipo de cuestiones. Y en la、uh -huh. cuestión de la caballerosidad, yo lo mencioné hace rato, otras bambalinas.、Eh, sí, está bien el manual de Carreño y todo eso de la amabilidad, todo, pero el caballero, en realidad, creo yo, se resumía en que el caballero es el que hace que las personas que están a su alrededor se la pasen lo mejor posible. Ajá.、Uh -huh. Estés en una fiesta, un r e u n en la casa, es lo que hizo este muchacho que tú comentaste, ¿no? A lo, a las personas que estaban a mi alrededor se la pasaron lo mejor posible porque mi comportamiento tuvo caballerosidad y educación.、Uh -huh. Y eso、uh -huh. es lo que es, en realidad, creo yo, un resumen de lo que es un caballero. El que hace que las personas que están a su alrededor, sea en tu casa, la familia o con los q u e d o n d e s sea, se la pasen lo mejor posible.、Uh -huh. Sí, ahí sí. Vámonos a un corte, chicos. ¿Y qué les parece hasta que regresemos?、Eh, hay una parte que creo que es bien importante en esta cuestión de la caballerosidad y de la educación y del respeto. ¿Qué pasa muchas veces cuando、eh, conocemos a alguien y vamos en una cita, en una primera cita? Hay una controversia en el mundo. De que si quién tiene que pagar, de que si quién tiene que, que pasar por quién, de que si quién tiene que escoger el lugar, de que si quién tiene que, que pagar la cuenta, que si, o sea, se ha convertido en una controversia que, porque ahora que las mujeres muy independientes, casi casi,、eh, ya hay hombres que quieren que las mujeres sean las que les paguen la cuenta.、Eh, yo digo que no, <risa> pero, pero este, y digo que sí.、Si, No sé, vamos a platicar ahorita creo que redes sociales no son tan e s Yo soy de los amantes、opina. a la antigua. A ver qué opina. ¿De、a、quién tiene que pagar en la, la primera cita? Y, este, y, y cómo vamos a ir en, en las subsecuentes, ¿no? Pero bueno, vámonos, vámonos, vámonos a un corte rapidísimo. Recuerden nuestras redes sociales: EsterebosMX en Facebook y en Instagram. Y nuestro número en cabina 2292-104766. No se vayan, que regresamos en un momentito. ¿Estás escuchando Latidos de la Muña? Una charla entre amigas con Betty Sam, Marilu Altiwa y Eli Herrera. Coméntanos en nuestras redes sociales. e s t e r o v o c e s m x en Facebook o Instagram. O en nuestro WhatsApp en cabina 2292 1047 66. 2292 1047 66. La t i d o s en la Muña. Dale voz a tu marca e s t e l o v o c e s MX. Entrevistas, menciones, spot publicitarios, espacios de transmisión, publicidad visual.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 Disfrutar de charla y eso sí, solo buena música. Voces sintonía, lunes a viernes, con Betty Sam. Solo por Esterovoces MX. Esterovoces MX. Esterovoces MX presenta n u t r i e n d o con m a r i l ú n u t r i e n d o con Marilu. Un programa sobre temas de responsabilidad alimentaria con un análisis psicológico y socioemocional. Conducido por Marilu e k i g u a nutrióloga con especialidad en nutrigenética y nutrición ortomolecular. No te lo pierdas. Todos los martes a las 7 de la mañana. Solo aquí en Esterofosis MX. Go, ya estamos de vuelta en La Tidos en Harmonía. Sigue disfrutando esta interesante charla entre amigas. Bien, amigos, pues ya estamos aquí de regreso. Y bueno, dijimos en, antes de irnos a corte que íbamos a hablar de. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Con esa primera cita. Muchos、pues, e r á y ahora que、sí. conocemos a alguien, ¿no? Y que sí, que sí. De, de, independientemente de donde lo conozcamos, siempre existe esa primera cita, ¿no?、Sí. Antes, antes, en mis tiempos, cuando yo era jovencita, yo me acuerdo que mi papá siempre decía que en la casa、pues, é l tenía que darle dinero a mis hermanos. Para que invitaran a las chicas cada vez que salían. O sea, mis hermanas siempre tenían que tener dinero y yo no, porque a mí se supone que siempre me tenían que invitar cuando yo saliera. Hoy en día, con esto de la liberación femenina y de la igualdad de las mujeres, hay muchos hombres que decidieron que, como las mujeres ya ganamos dinero y tenemos dinero, ya no nos tienen que pagar nada. Entonces, mi, yo, yo en lo personal, Beatriz Zamora, no creo que en algunas, o sea, las primeras citas, pues、eh, hay hombres que, y me, y me ha tocado, que siguen pagando, ¿no? Pero cuando ya tienes una relación de pareja, es válido que cada quien pague lo suyo, si las dos personas trabajan, pero si ya. Es una relación, ¿no? Ya tienes una relación con esa persona, pero si estás en plan de conquista, hombre, estás tratando de conquistar a una mujer y llega a la cuenta y le dices, bueno, a ti te toca tanto, o sea, ¿eso te ayuda a conquistar a una mujer, Alex? x d e c i r l e que le toca pagar la mitad de la cuenta? Sí. <risa> Es que yo creo que soy el menos indicado para ese tipo de, de pregunta. ¿Por q u e Porque soy chapado a la antigua y, y mucho más cuando andas en el cortejo, ¿no?、Eh, desde d o n d e digo que, que a lo mejor entra el error de muchos chavos y amigos míos, que entra la hipocresía de repente también, ¿no? Entonces, digo. Algunos les funciona a l decir, ay, es que yo te quiero para algo serio, yo te quiero mucho, yo tengo mucho dinero, yo tengo esto y no sé qué, y no tiene dónde caerse muertos los canijos, y ahí le buscan y se piden prestado y todo. Y cuando ya de repente se da la relación, dice, ¿de quién me fue e n a m o r a r ese pobre muerto que no tiene ni dónde caer? Y cositas así, ¿no? En cuestión de cortejo, vamos a hablarle así: en cuestión de cortejo, pues sí soy chapadón a la antigua, o sea, sí son. De, de, digo, la verdad me encanta que de repente una mujer, en vez de que、eh, yo pase por ella, por decirle que yo,、no, yo paso por ti, ah, caray, esto、pues, va, ¿no? o q u e todo da? Pues, tú pasas por mí, tú vas a manejar, bueno, y ahí ves que hasta pasan por uno y dicen, pero maneja tú, <risa> y dicen, no, bueno, ¿no? Y todo, y en cuestión de la cuenta, este, pues sí, soy más o menos como tú, de que pues, uno, uno, uno es el que invita y todo el rollo, ¿no? Y ya cuando dices, como dices tú, ya, ya es. Tu pareja, ya tienes algún tiempo. Si de repente dice, no, mira, ¿sabes qué? No gastes. Este, lo veo como la película de, de Luis Aguilar y Pepe y, y este Pedro Infante, ¿no? Que la novia aguardaba las, las propinas grandes que dejaba y con eso lo sacó de la cárcel. <risa> Juntaba el, el, el dinero, ¿no? Entonces. Es algo así como que, bueno, qué padre alguna vez, o, o si es un, como un acuerdo muy moderno, así de que esta la invito yo, la siguiente la invitas tú. Digo, ahora ya e s t a comentarios de Chavas, y sí, en serio,、eh, lo tuvimos en, en, no me acuerdo en qué, que estuvimos grabando, que decían las mujeres, si se valía que la mujer pagara el hotel, ¿no? Y muchas mujeres, la mayoría decían, ¿cómo no, no? Y sí, hemos pagado, y sí, así, o sea, ese tipo ya ahora de. De, no sé cómo decirle, de liberación, de, de empoderamiento, o no sé cómo decirle, que ya hasta ahora es muy común que, que la chava diga, oye, vamos a tal lado, vamos a... no, yo pago, no te preocupes y todo el rollo. Aquí la disyuntiva es esta, la que maneja al principio, como, como la frase esa tan fuerte que han sacado también n memes y todo, que dicen, ja, ja, ja, eres bien gracioso, de novios, ¿no? Ay, no es que me encanta, es bien gracioso y me hace reír, y ya de casados, ya calla, te pareces este, este tonto, ¿no? Siempre con tus tonterías. Cambió pero, la perspectiva. Entonces, aguas, ¿no? Sí, sí, pero yo, yo pregunto, por ejemplo,、eh, yo sé que ya cuando es una pareja así, o sea, hay veces que o sea, a lo mejor el hombre, no sé, esa quincena no le fue muy bien y dices, bueno, pues órale, yo pago. No, no pasa nada. Ya es tu pareja y a t i e n e una relación y se supone que en una relación. Compartimos todo, e i n c l u s i v e a lo mejor ya personas que viven juntas, c a d a quien pone mitad de los gastos de la casa, ¿no? ¿Por porque Eso como la, que es de rigor, ¿no? A fuerzas, sí, porque ¿no? además ya hoy en día está canijo que una sola persona、eh, cargue con todos los gastos de una familia, ¿no? Porque la verdad, ya como está la situación, está. O sea, tampoco hay que dejarle todo esa. O, o hablando e la, en la en contraparte,、hombre. hay relaciones donde las mujeres ganan muy buen, tienen un buen puesto y todo por el、uh -huh. estilo. Dije, y la mujer puede aportar un poquito en esta, más, e no pasa nada. Ajá, en esta película de Anne Hathaway, ¿no? Donde está, creo que es Robert De Niro el que está como el pasante, algo por el estilo.、Uh -huh. eh, uh -huh. Ajá. El n esa, e esposo de ella, ella es la millonaria, la d u e ñ a de la empresa, la, la, la todo, y él es、uh -huh. el que cuida a la niña, la que, el, que, el que tiene la casa. Yo digo que eso no está para nada mal, e h para nada no, mientras haya no, no, no. un apoyo entre los dos. e h Sí, porque además sería ilógico que tú eres la que ganas más y sea la que importes menos. n o pero, pero en cuestión de cortejo, por ejemplo,、eh, yo se lo s voy a decir. Yo ya tuve la oportunidad de, de, de conocer en persona a Alex, y Alex sí、si、es un caballero, la verdad. Este, vaya, vaya. Pero, Luego te paso el moni que te dije. <risa> no, es la verdad, digo, ya le, no me estaba cortejando para nada, porque somos buenos amigos, pero aún así, como amigo, o sea, es un caballero, ¿no? O sea, con toda la, la、eh, con educación, con respeto, con todo. Pero、eh, ya se ha dado mucho ahora eso, ¿no? de que No, pues es que ahora s i las mujeres quieren mucha liberación y mucha. Entonces, no, no, no. Desde la primera cita ya quieren que tú pagues la mitad de la cuenta. Y si saben que ganas bien, ya casi, casi que los invites, ¿no? Entonces, yo、sí me y, me... Pasó, ¿eh? y a toda la familia. Y a toda la sí, familia.、Eh, salí, ¿no? me invitaron a comer, un amigo, ¿no? De donde o s e a te i n v i t ó a comer. vamos a y... comer, ok. Y vamos a pagar. Ah, no s toca de atanto y yo. Me hubiera dicho desde un principio que era mitad y mitad, ¿no? Entonces, ya en la segunda vez que salimos a comer, ya sabía que yo tenía que pagar mi cuenta, ¿no? Pero lo hablas desde un principio, ¿no? Ya cuando estás en plena caja, oye, dame, ¿no? Oye, pero es que además, c e l i n te invito a comer, es yo voy a pagar.、Sí. O sea, para mí, cuando alguien me dice te invito, es porque tú vas a pagar. Si alguien me dice, oye, y si nos vamos a comer, bueno, pues entonces s、sí、i dices, bueno, cada quien paga, lo soy yo y perezco. Pero cuando alguien te dice, te invito, o te invito a salir,、uh -huh. o te invito, o sea, esa persona, para mí te invito es porque yo voy a pagar, ¿no? Yo sí les pero, digo, yo sí les digo, ¿qué onda? Se、pues、invita a las chelas, ¿no? Y ahora le va, que no sé qué, pero yo pago. O、ándale. sea, invita a las chelas, pero yo pago. Siempre les digo así. Sí, pero, pero y a lo mejor, Alex, si ya es una persona con la que tienes cierta confianza, vamos a suponer que tú y yo, Alex,、claro. vemos. Vienes a Veracruz, nos vamos a la playa y pasamos al, a la tienda, al, a las tiendas estas de c o n n n v e e i c i a Desde que pasamos ahí, e n o s Desde que pasamos, al, ajá. Y da puntitos y q e compras tus caguamitas. Muy <risa> h e r m、mm, o s Ahí, ahí, ver o d o n d e fuimos. <risa> y, este,、okay. y todos aportamos, ¿no? Y a mí no me pareció mal que yo también aportara, porque pues al fin y al cabo, pues íbamos en plan. De amigos y cotorreo, ¿no? Pero sí, o sea, si a mí alguien me está, me está invitando a salir, porque. No, y aparte está... ahí en esa, en esa actitud fue muy chido porque iba Gildardo, iba tal, entonces de repente los únicos que tomábamos chelas éramos él y yo. Y de todos modos se compró esto, se compró el otro. Y tú, qué buena onda. En esas circunstancias, como dices tú, o ya de pareja, ¿no? Que de repente tú, tú misma, o sea, tú de, salga del. De la, no como la pobre Deli, que ya la mero de la caja de que qué. o vas a poner la ni la propina. La propina? Tío,、yeah. Oye, pero puede ser es que, que dices, Vamos a comer, pero nos vamos a michas, ¿no? Cada quien pone la mitad. Desde de, antes, de ¿sabes?、Pescar. Tienes el contrato y lo firmas o no, o no lo firmas, ¿no? O、sí. como la película esta, ¿quién no me acuerdo, ¿quién es la verdad? Que es u niñero n y está enamorado de, de ella. Y ella tiene sus citas y le dice al g a l á n p o en turno que, con el que va a salir por primera vez: le dice este, ¿Tú quieres?、Lo? No, yo soy el niño el que cuida al niño. Que、no、es que... Le dice: Oye, te voy a dar unos tips para que, para que te salgas con ella. La es que ni se te ocurra pagar la cuenta. ¿eh? Ni se. ¿Por qué? Le molesta s i La q u i e r e s volver a ver. Sí. Ni se te ocurra pagar la cuenta porque a él le molesta que un hombre pague algo porque p、pues, u ella s e es mujer y es empoderada y no es que. Entonces el chavo se、pues, pasa platicando、uh -huh. y llegaba a la cuenta y se volteaba. O sea, y la llegaba、daba. la propina y sí, se volteaba sí, sí, y, sí, sí, y sí, todo. A lo mejor así fue él y a lo mejor le, le pasaron、uh -huh. mal la información al pobre <ríe> chavo. creo, no a, creo. Alguien ¿no? le dio el、pero、tipo、bueno. equivocado. <risa> Por celos a j e n o Pero sí, sí, sé qué película hablas. No me acuerdo del del nombre. Yo pero... también no me acuerdo. Que nos ayude la gente、sí. que nos está escuchando, que nos ponga ahí en los comentarios. Yo yo les voy a decir una cosa: que a mí me pasó eso hace algunos años, cuando vivía yo en en en Cancún. O sea, ya,、uh, ya, ya llovió. A mí me pasó eso, pero con el hotel. Oh, mira. Yo ganaba bien. Yo ganaba bien y e s tenía t e yo un buen puesto. Esta persona obviamente lo sabía. Y por alguna razón que no me acuerdo cuál, porque yo. u s e d h e haber dicho: como estás en marketing, como estás en turismo, como estás、sí. en guías, como están esos otros. Usted han de dar、sí. tus tickets de intercambio, entonces no hay ningún problema, págalo tú. Sí, no. Pero e s también, e pero t o sea, tampoco me dijeron: ya la ver ahora, este, y traes para pagar, y yo, así como que, perdón. Entonces, este. Órale. A mí me pasó、sí. la contraparte, fíjate. Me pasó algo muy bonito. Ya ahorita, Runa Fukaya, que le envío un saludo. a g a t o gozaimasa, está. Es japonesa. Cumpleaños el, la, el mismo día que yo. Y yo le invité, yo estaba en el Oasis Cancún, le invité a una pelea de b o x Pero este, ella llegó, yo estaba ocupado con lo de la transmisión y todo el rollo. Y le doy lo, los tickets para que le den su acceso a la pelea de boxe de Oasis Arena. Y ve el costo de 12 mil pesos de cada boleto. Entonces,、eh, siendo tan conocedora de tus amigos y todo en Cancún, de lo que te dicen, y como es la cultura japonesa, que casi, casi, pues ya ves que ellos no te saludan de mano, ellos hacen reverencia, ¿no? Así, oh, arigato, y agachan la cabeza y todo. s、sí、i me dijo, este, oye, hoy, hoy estuvo muy caro, ¿no? Yo, no, no te preocupes, aquí, este, no a s i s nos dan, ¿no? Entonces me dijo, yo te quiero invitar a cenar. Y dije, órale. Y me llevó a lo que era en ese entonces, como quien dice, el r e s u r e n más caro de Cancún, el que estaba pasando Liverpool. Sobre la zona hotelera ese que tiene、eh, los cristales muy bonitos y todo, Betty. Y, y sí, carísimo, así.、Eh, ven a desayunar con nosotros desde 799 pesos. Y yo, ah, caray, fíjate qué desayuno tan bonito, ¿no? Y, y la cuenta sí fue, pero ella era c o n c i e r g e Y a los Concert i g les dan una cantidad así de vales de intercambios y todo,、mm -hmm. muy grandes. Entonces, pagó, pero cuando yo lo e yo le dije, oye, yo pago la propina. Pero ya cuando vi lo de la p r o p i n así me quedé así como que. Pues es lo de si hubiéramos comido en uno de los mejores restaurantes en México. Sí, y, y, y, no, la sí, sí. Lo, lo malo es que a mí no me daban tickets de intercambio de hoteles, entonces. <risa> Pobre Betty.、Eh, y así, como que dices, bueno, pues ni modo, ¿no? Porque si no pago, me quedo aquí, este. limpiando las habitaciones. <risa> limpiando las habitaciones, ¿no? Pero. Eh, por supuesto, por supuesto que jamás volví a salir con esa persona. Es no por el hecho de haber pagado, porque, bueno, tenía yo con qué, y tampoco es como que hijo de un hombre pobre. Exacto. O fue, sea, e n el momento, ¿no? Sí, o sea, como que bueno, ya nos vamos, paga, ¿no? Y tú, este, perdón. Miren, llegó el momento de los tips ahí, de los secretitos para las mujeres que nos están escuchando y a lo mejor no saben esta parte de los hombres. Hay veces que, que una mujer dice, oye, pero vamos, ¿no? A tal lado, tengo ganas de ir a tal lado, tengo ganas de ir a tal lado. Y los que somos chapados en la antigua, como yo, de repente decimos, no, ¿qué crees que no puedo? Y. Oye, pero es que ya tiene mucho tiempo que no te veo y, y te quiero ver o quiero salir contigo, o que es que yo quería ver esta película contigo y, y ya la van a quitar y todo. Y uno no, no les dice que no, no porque no quiera estar con ustedes, sino porque a lo mejor la situación económica está muy、no、fuerte、estaría. o tienes unos pagos.、Eh, por ejemplo, los papás luchones, ¿no? Que tienes que pagar pues, el transporte de, de, de los niños, tienes que pagar a lo mejor que les pidieron un. Un traje de danza, ya ves que cada material que te piden, que ya son dos mil, tres mil pesos, o sea, y si de repente tus gastos se van hasta arriba, y de repente por eso, entonces, lo mismo que te pasó a ti la contraparte, lo vemos de los dos lados. Comuníquense.、Eh. Oye, dime la verdad, o sea, ya tenemos confianza, por favor, ya hemos estado juntos, ya somos pareja, somos por lo menos、eh, amigos, este, lo que sea, ¿no? Oye, dime, dime la verdad, p、pues、o r una cuestión de lana, pues t a vez yo invito, yo quiero ir al teatro, yo quiero ir al cine y yo invito. No, no te s i e n t a s m a l a tú invitas a la que sigue. No, pero s i esa comunicación. A lo mejor esa persona en ese momento no, pero que te hubiera dicho la neta. ¿Sabes qué, Betty? No puedo que. No, tú, v e n tí, papachito, c h i s ¿sí? t e pasanos un rato bonito. <risa> o o sí,、así. pero que avisen. O sea, imagínate si yo no hubiera llevado dinero. Ahí se、si、hubieran quedado、qué? los dos limpiando. <risa> imagínate, ¿no? Él, él Ay, metiendo、sé. los coches, aváncele, aváncele. Y, <risa> y yo haciendo las cámaras. Y tú haciendo viene, los puertos. Viene, sí, ¿no? Viene, viene. Entonces, sí, yo creo que es una cuestión de, de comunicación. Comunica. Ahora, sí, yo creo que en la. Y sobre todo, sobre todo, yo pienso de esta manera. Si es el hombre el que está tratando de conquistarte, si es el hombre el que anda ahí haciendo la luchita. Yo creo que el hecho de que te pida que pagues la cuenta, o sea, son como veinticinco puntos menos, ¿no? Decimos nosotros, los de la, nueva, la antigua generación, decimos, ¡ay, ¿Eh? qué modernos, no? ¡Uy, qué modernos! ¿Falta? <risa> ¿Sí, tarjeta no, roja? Sí, y... sí, no, tarjeta roja. O sea, si a mí alguien me, me, me anda tirando el can y me invita a salir y ya la mena ahora me dice, ¡ay, te toca pagar la mitad! ¡Super tache! O sea, sí la pago porque, bueno, pues ya la pago. Pero súper tacho. ¿No? O sea, si me está queriendo ligar, si es una persona. Oye, amigo, y si es al revés, si, si ella es la que me que que está queriendo ligar. Ah, pues si es la una la que está queriendo, pues ¿Qué? igual, y si, a, si, a, si aplica t e pagues. Pero hay quienes no podemos. hay que, No, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees? Y, y todo, que ahora es muy común que te digan, no, no, no, no, no. Y, Y la neta, sí, te ponen barro y todo por e s o y agradeces muchísimo todo eso. Más como te d i o c o la situación. Lo vimos mucho en la pandemia, con cuánta gente que tenía, pues más o menos asegurado o creía tener asegurado una lanita y todo, y ching, a ceros, a vender tortas afuera, ¿no? ¿no? Pues Entonces... depende del, de cómo esté el chavo, si le a p u n q i a m o s o no, <risa> ¿no Noeli. Jajaja. <risa> d e p e n d e si Ay, lo、no、vale. vale. s Bueno, si es un morenazo que habla bien y que tiene buen cuerpo.、Bueno. O sea, a mí sí me tocó en ¿sí? la adolescencia, Betty, cuando tenía este, como 20 años, ¿no? tenía un novio que salíamos y a veces no había para ir al hotel. ¿no? Y me decía, ¿Tienes? Sí, sí, tengo. ¿no? Y ya ponía yo, pero yo era más grande que él. Años, entonces a él no le daban mucho y a mí me daban m á s porque yo estaba en la carrera.、Uh -huh. Entonces ahí sí me tocaba a veces poner más dinero. e s la Shakira con, con el con, ¿Con el, el pique. pique. Pero, pero, pero ahí ya había una relación, ¿no? Pero imagínate que te、ah, están ¿sí? ligando y, y, y de entrada quieren que tú pagues, ¿no? Pues no. Si y... lo vemos en una cuestión bonita, bonita, bonita, yo creo que muchos van a conjugar con nosotros. Eh, eh, En esta cuestión y hasta c o n v o l g a r con nosotros,、eh, uh -huh. si、sí、es bonito. O sea, la verdad, yo creo que ustedes se sienten bien de que uno las invite, se la pase n muy bien, hasta un detallito o algo, ¿no? Que, que, que te la pases bien. Vuelvo a lo mismo. Que la gente que está a todo el redor, esa persona con, que estás cortejando, se la pase lo mejor posible. Y uno de los puntos es que te inviten la cena, unas florecitas, los, el cine o algo, y que te lleven hasta la puerta de tu casa y te den tu besito de las buenas noches, digámosle así, ¿no? Eso、uh -huh. es algo muy bonito. Y, y la caballerosidad, ante todo, siempre s e r un caballero. Yo siempre les digo que el hombre debe tener esos cinco puntos, debe de oler bien, siempre oler bien. Esa es una caballerosidad también. Si una persona se, se presenta ante ti, Y, y se presenta totalmente fuera de tal. e n o n e s、pues、a lo mejor dices, no, yo creo que mejor no vamos a cenar, mejor vamos al parque a seguir jugando fútbol, caen y cojo. Algo por ¿no? el estilo. Entonces, también、eh, uno como caballero dice, voy lo mejor presentable posible, lo más limpio posible y, y oliendo bien, ¿no? No necesitas el perfume más caro, ¿sí? Con que estés limpio hueles bonito. Aunque huelas jabón chiquito, pero si estás limpio. Exacto. Vale. Claro, ¿no? ¿no?、Eh, el, el hacer sonreír, siempre tener un tema de conversación en el cual pues, te la pases bien y te olvides de todo. Yo creo que esa parte de hacer sonreír no es que seas este, choncholín. <risa> no es que seas el choncholín. Es que,、eh, que tú cuando terminas la noche tengas una sonrisa y que al otro día te acuerdes de eso y sigas sonriendo.、Uh -huh. ¿No? De que me la pasé muy bien. ¿No? El, el ser caballero, el, el, el, el hacerla sonreír,、eh, la cuestión de la limpieza, el, la cuestión también del conocimiento. Una persona interesante que tiene un tema, dos temas, tres temas, que pueda hablar de todo, pero sobre todo que te sepa escuchar. Yo creo que eso también es parte de la caballerosidad. Yo creo que un caballero nato es el que deja que la mujer hable el 90% de, de, de la reunión o de la cena o por el estilo, y él con esos 10 minutos. Nutrió su información. Creo que eso es algún punto también que algunos van a estar a, a favor, ¿no? Y el quinto punto, pues no, ese no se habla ahorita, ese, ese es otro programa. <risa> <risa> ese es para otro, eso lo hablamos en secretos, a l e Y Jordi, Jordi, t a c a t a c a t a c a t a c a t a c a t a c a t a c a t a c a t a c a t a c a t c a t a c a t a c a t a c a t a a t a c a t a c a t a a t a c a t a c a t a a t a c a t a c a t a a d a c a t a c a t a c a t a c a t a s a t a c a t a c a t a c a t a c a t a c a t a c a t e c e n a c a t a c a t a c a n a t a c a t a c a t a Independientemente de quién paga o, o, y eso, hay, hay muchas cosas que hacen sentir muy bien una mujer, independientemente de, de, de si es una mujer luchona y que trabaja y que gana mucha lana, y que no sé qué, a las mujeres siempre nos gusta que nos apropachen, que nos traten bien, que nos.、Eh, o sea, es, ese detalle de, de abrirte la puerta del coche, o sea, a mí, créanme que me cuesta un poco de trabajo. Porque de repente me ha pasado dos o tres veces, es que yo soy bien acelerada. Y de repente, cuando el, el, el cuate se da la vuelta y ya él todo ya emocionado se da la vuelta, yo ya estoy abajo. Ya, me, ya mejor se sigue, y le da tres vueltas. No, tengo una costumbre judía de que le tengo que dar tres vueltas al coche. ¿no? Me han pasado y ya, híjole, perdón, o sea, hasta me saco de onda porque digo, chin, o sea, él venía Terror, todo e l m un d o r Error otra vez, a, sí, a abrirme de comunicación. la puerta. Error de、sí. comunicación. Tú le tienes que decir a ella, espérame, espérame, t o te bajes, espérame tantito, yo te abro la puerta, permíteme. Ay,、mm. qué bonito. A m así es mi hermano y hasta me regaña, ¿no? Cuando llego a salir con él, no te vayas a bajar, espérate, ¿no? Claro. Vuelvete a subir y cierrar la puerta, ¿sí? así es、ah, mi hermano. Exacto, exacto, exacto. Sí, lo que pasa sí, es que、sí. andamos tan acelerados, a veces tan acostumbrados, ¿sabes? a veces andar solos, a andar en, en el trabajo, en esto, el otro, que lo hacemos por, ya por automático, nos bajamos y todo, y de repente、si、alguien quiere tener ese detalle con nosotros, es un detalle nice, ¿no? Es algo bonito, bonito así, la atención. Uno de los puntos ¿Mm. también del de, de caballero,、eh, hay épocas en las que se puede, no siempre se puede, mujeres. Yo creo que algo que enamora mucho y que, que aparte lo valoran mucho muchas mujeres es el siempre estar.、Uh -huh. Cuando el hombre siempre está, que de repente te enfermaste, que de repente tuviste un problema, que de repente estás viendo un, una parte muy padre y todo y volteas y dices, me está pasando algo muy padre, me dieron un a u m e n t o me saqué la lotería por el estilo y voltear y no encontraba a nadie. Luego de repente esos momentos tan felices se vuelven tristes porque no tienes con quién compartir tanta felicidad. Pero si él está ahí. Con su flor, con esto, con un moño o lo que sea, con los brazos abiertos, y también en la enfermedad, y siempre está, creo que es una de las cuestiones más sexy s que hay. Cuando un hombre siempre está, ¿no? Entonces,、bien. eso es algo que la mujer dice: es que siempre está. Cada vez que lo necesito, sean cuestiones tristes o felices, siempre está ahí. Entonces, creo que es algo, algo muy padre. Y también sí, tiene también que ver con la caballerosidad. ¿Sí? Hay veces que sacrifica uno cosas por estar ahí, ¿no? Hay ciertas situaciones, y sobre todo ciertas épocas, que se p u e d e no siempre se puede. Pero cuando se puede y tienen a alguien así, sí, échenle ahí un, un besito. Sí, y eso no tiene nada que ver con el dinero. Yo no sé si te ha pasado, Eli, pero yo me he topado con patanes, porque no le puedo、uh -huh. llamar de otra manera, que no solo no te abren la puerta, sino que si te descuidas te la cierran en la cara. No, no ha llegado a ti. Que, que, que vas caminando, no sé, a lo mejor van entrando a algún lugar. Y entra a delante de ti, suelta la puerta y tú mejor te quitas porque si no te da con la puerta en la cara, ¿no? O este, o ni, de, ni decir que te abran la puerta del carro, o sea, ni soñarlo, ¿no? Que jamás te retirarán la silla ni nada por el estilo. Ahora, les voy a decir una cosa: las personas que hemos tenido la oportunidad de ir a un restaurante de cierto nivel, O sea, tan es una cuestión de educación y de atención el retirarte la silla, que en los restaurantes de cierto nivel es el capitán o el mesero mismo el que te retira la silla. ¿No? Sí, claro, claro, sí, claro. a h í Hay muchas veces uno lo que le dice es al Cap o, a, o al Met, ¿no? Le dice、uh -huh. al Met, este, déjamelo, déjamelo, yo, yo, lo, yo, lo, yo la atiendo, yo soy tal, ¿no? Entonces al Met se dedica、uh -huh. a dar otras órdenes y ya lo hace uno. Pero sí、uh -huh. son, son. Es que, ¿sabes qué? Eso es de más o menos de, de Marta de baile, ¿no? Entonces, así como. Como la de los calcetines, ¿no? <risa> su, su, sus sus <risa> consejos con, de Marta de baile. Las latas con calcetines. Sí, pero es una cuestión de educación, o sea, por eso digo, en, en los restaurantes, yo que estudié toda esta cuestión de la hospitalidad, o sea, sí a los, a los meseros de ya restaurantes decía, obviamente si vas a la fonda. No te van a retirar la silla, ¿no? Pero para nada. Ni hay, son los parados. Sí, sí son los, los tacos parados. Pero ya en restaurantes de cierto nivel, o sea, sí, sí a, los, a, los, a los meseros se les indica, o sea, una parte de la indicación, o al capitán, que es la persona que te recibe el mes, que le retires la silla a las damas, ¿no? Y por ejemplo, cuando sirven en una mesa donde hay hombres y mujeres, siempre sirven、el、primero la a las、dama. mujeres. Empieza por la mujer de mayor edad. Sí, se supone que tienen que empezar por la mujer. Entonces, esas son cuestiones de reglas de etiqueta, ¿no? Que están m a r c a d o s en este tipo de lugares de cierto nivel. Pero entonces, yo creo que ya los hombres hoy en día tienen que pensar que eso, más que una cuestión de liberación, de feminismo y todo, es una cuestión de cortesía, ¿no? Claro, claro, totalmente. Es Eso de. La liberación, la igualdad, todo está muy bien、eh, en ciertos puntos, ¿no?、Eh, es muy, muy, pero muy bueno, muy aceptable. Y qué padre, en serio, que esté sucediendo cada vez más, día con día. Pero que no se nos olvide que, que, que siempre hay que ser un caballero con una dama, ¿no? Y tratar lo más posible de entre lo que cabe seguir siendo un caballero, aunque te estés topando con una persona que no es una dama. Fíjate, e s o es la, la, la gran diferencia. Porque uno siempre va a ser un caballero con una dama. Pero si te tocó una persona que dice, no v a l g a m i Dios, es, parece que es. Si es te las tocó las chupitas, la tienes complicada.、Pues、imagínate, ¿no? <risa> no te va a dejar. <risa> no, y, y cuestiones de esas. Tratar lo más posible de seguir siendo un caballero, y si no, mejor retírate. <risa> mejor、uh -huh. di, ay, yo ya acabé mi juego, con permiso a d i ó s ya no juego. Sí,、Hasta、es que、ahí. sí es cierto. ¿eh? También hay mujeres que no, no, o sea, no. No se prestan, no, no ayudan. No ayudan. Entonces, yo creo que si tú quieres que, que el hombre sea un caballero,、pues、tú tienes que empezar por ser una dama, ¿no? O sea,、sí. y, y el que tengas dinero o trabajes y tengas un buen puesto no tiene nada que ver con que seas o no seas una dama, ¿no?、Uh -huh. Y lo que mencionamos, este, seas、eh, Marta de baile con sus consejos para la señora de las lomas. O seas este, la chupitos ahí para el consejo de las chicas que se empinan la caguama, de todos modos, ¿sí? El, el, la idea es siempre el tratar de mantenerse lo máximo como un caballero y, y la mujer también aportar en esa cuestión ser una dama. Y si ya no se puede, pues con permiso, mantente o mantén tu distancia, porque sabes que no, no, no va, ¿no? No va. Y si eres una persona que tienes esas buenas costumbres de ser un caballero, pues que no sea aguite uno, ¿no? Eh, con ahora, con los tiempos como están pasando, eso que h i t o la primera cita,、eh, son tiempos muy difíciles, yo lo sé, y, y yo sé que de repente, pero mientras hay una comunicación, puede ser que eso sea un punto básico, ¿no? Para que se siga manteniendo tanto la caballerosidad como también la actitud de las damas, ¿no? Y el enamoramiento, pues.、Uh -huh. Ok, me h a b l a Sí, la verdad es que sí tiene que ser. Bueno, pues, ¿qué creen? ¿Qué? Que. Y ya nos vamos. Lástima、no、es. que termine. Sí, ya se nos <risa> acabó <risa> el tiempo, pero bueno, creo que nos quedó claro, ¿no? Que la verdad es que si quieres que el hombre sea un caballero contigo, pues empieza tú por ser una dama. Que en cuestión de pareja, pues hay que tener comunicación. Que la pagada de la cuenta, pues ya depende también de la situación, de, de, depende de la confianza que exista entre ustedes. Que si te estás tratando de ligar a una mujer, no le hagas que pague la cuenta. O sea, por lo menos、no, abre、sí. la puerta. Sí, la, la, por lo menos la primera, ya si ya ven que hay química y que ya las cosas van a avanzar, pues a lo mejor ya para la segunda con confianza le dicen, oye, ¿sabes qué?、Pues、sí quiero contigo, pero pues no me da el s u e l o No me para, alcanza. No me alcanza para pagar yo cada vez que salgamos. Y entonces a lo mejor la mujer te dice, pues a mí tampoco, entonces mejor cenamos en mi casa, no sé, ¿no? Una cosa así. Preparamos algo rico sí. ¿sí? y también cenamos, ¿no? ¿Sí? <risa> sí, entonces realmente es más, más bien una cuestión de comunicación, pero sobre todo es este, el respeto y, y el tratar tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre con, con todo respeto y, y educación, ¿no? Entonces, pues muchas、bueno. gracias. Gracias, Alex, de verdad, por acompañarnos no, en esta ocasión. Gracias a ustedes dos, en verdad, por aguantarme, por seguirme invitando. No sé por qué razón, pero alabado sea el Señor. <risa> de verdad, muchísimas gracias por las invitaciones. Yo encantadísimo、eh, de tener el honor de compartir el micrófono con ustedes y de que este tan bonito auditorio que siempre participa, que siempre está ahí. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por seguir manteniendo la radio en viva. Acaba de ser hace pues, algunos días el Día Internacional de la Radio, el Día Mundial de la Radio. Y, y qué bonito que todavía h a y gente que escuche la radio, que, que, que esté escuchando y que no necesite ver, que al contrario lleguen las imágenes auditivas a su mente y, y que colaboren con nosotros para seguir manteniendo al medio más bonito que ha, creado, que ha creado la historia, lo que es la radio. De verdad, gracias a tu gente tan bonita que, que las escucha, y pues ahí estoy en la pila. Como bateador emergente, ¿eh? espero, no metió、no、un gran hit, pero por lo menos creo que no me poncharon. No, no, excelente, porque además nos quedó al dedillo tu participación, Alex. Muchísimas gracias. Eli, muchas gracias. No, al contrario, Betty siempre aquí. Encantada de estar con ustedes. Pues nos vemos la próxima semana, señores. Esperamos que nos escuchen. Acuérdense que estamos lunes y miércoles. De ocho、eh, y media de la mañana. Este programa se repite mañana jueves a las nueve de la noche. Por si no pudieron, por si no los dejaron, por si llegaron tarde, por si se lo quieren re recomendar a alguien. Mañana, nueve de la noche, repetición de este programa. Y no se pierdan al ratito, miércoles, ya saben, del el camino del emprendimiento. Traemos un tema súper interesante. Que seguramente les va a gustar. Y recuerden que estrenamos programas esta semana, martes y jueves, ocho y media de la mañana, el Arte e Ideas Mexicanas, este programa donde entrevistamos artesanos y productores mexicanos con historias s u p e r interesantes. Y los sábados en la noche, a las diez de la noche, la segunda temporada de Secretos de Almohada, un programa donde hablamos de sexualidad. Sin uy, uy, uy. tapujos, y uy, uyuyuyuy como dice Alex, y con, toda la, con todo respeto y con toda clase. Entonces, gracias por escucharnos. Esperamos que nos acompañen el próximo lunes y esperamos que tengan ya bien el fin de semana y que tengan un excelente, un excelente resto de la semana. Que tengan un buen día y los dejamos en la excelente programación de Estrella Voces MX. Hasta la próxima. Chao, chao.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 Esterovoces MX, generando emociones. Emisora integrante de la Asociación de Estaciones de Radio Online más grande del planeta. Esterovoces MX, generando emociones.